Es imposible saber lo que pasa de... La vida Si se supiera Igual sería muy difícil me darás tu aliento y así volveré Es muy probable que sea fantasía que existe el infierno No me parece que haya tenido un prin